Cuentos de hadas españoles El regalo de los reyes magos Érase una vez un pequeño pueblo de Inglaterra donde vivía una pareja de novios, James y Della que estaban locamente enamorados el uno del otro Cuando terminó la universidad James consiguió un trabajo como mecanógrafo en una compañía de periódicos. Con un salario de 50 euros al mes, James estaba tan emocionado que decidió proponerle matrimonio a Della. Della, he estado enamorado de ti desde el primer día en el que te vi. Y quiero estar enamorado de ti hasta el final de los días Yo quiero envejecer contigo, Della. ¿Quieres casarte conmigo? Oh, James, quiero envejecer contigo Sí, claro que quiero casarme Y así, James y Della se casaron en una humilde celebración James alquiló un piso amueblado por 8 euros a la semana. Y la pareja estaba feliz y contenta. Parecía que su amor solo crecía más y más cada día. Las cosas iban bien, hasta que un día llegó la crisis y el salario de James se redujo a 40 euros. Mi amor, superaremos esto. No te preocupes. Por supuesto, mi amor. Mientras te tenga a mi lado, no hay nada que pueda preocuparme. Y así esposo y esposa vivieron una vida más humilde, pero ganaban lo suficiente como para llegar a fin de mes. Pronto llegó la nochebuena. Las calles de Londres estaban cubiertas de nieve y las tiendas estaban decoradas con luces y las casas con árboles de Navidad. Justo ese día, Dela revisó su bolso para descubrir cuánto había ahorrado. Un euro y ochenta y cinco, ochenta y seis, ochenta y siete céntimos. ¡Eso es todo! Oh, y mañana es Navidad. ¿Qué puedo hacer? ¡Esto no es suficiente! La pareja tenía dos cosas, de las cuales... Ambos estaban muy orgullosos. Una era el reloj de James, que se lo había dado su padre, y este a su vez lo había heredado de su abuelo. Y la otra era el cabello de Della. El hermoso cabello castaño de Della le llegaba hasta debajo de sus rodillas y era casi casi una prenda para ella. Oh, tienes que hacer lo que tienes que hacer. Se levantó nerviosa y rápidamente una lágrima se escapó de sus ojos. Dela se secó las lágrimas de la cara. Y poniéndose su viejo sombrero marrón, salió por la puerta y bajó las escaleras hacia la calle. Poco después se detuvo cerca de una tienda. Eso es todo. Uf. Disculpe, ¿me comprarías el pelo? ¿Mmm, ¿Por qué no te quitas el sombrero y me dejas echarle un vistazo? Della se quitó el sombrero y se alisó su pelo castaño. Examinando aquella melena con su mano experta, la señora asintió con aprobación. 20 euros. Lo acepto. Durante las siguientes dos horas Della vagó por las calles de Londres Buscando el regalo perfecto para James Y finalmente lo encontró Seguramente está hecho para James Y para nadie más Era una cadena de llavero Hecha de platino simple y de diseño austero que daba cuenta de su valor por su austeridad y no por la mera ornamentación, como deberían hacer todas las cosas buenas. Incluso era digna del reloj. Sin pensarlo más, Della pagó los 21 euros y se fue a casa con los 87 céntimos restantes. A las siete en punto el café estaba hecho, Y la sartén estaba en la parte de atrás de la estufa caliente y lista para cocinar las chuletas. Della con mucha paciencia se había rizado el pelo. Y parecía una colegiala. O al menos eso es lo que ella pensaba. Si James no me mata antes de mirarme por segunda vez, dirá que parezco una chica del coro. Pero, ¿qué podía hacer? Oh, ¿qué podía hacer con tan solo 87 céntimos? De repente escuchó pasos en la escalera Y se puso blanca por momentos Por favor, Dios, haz que piense que todavía soy guapa Por favor La puerta se abrió y James entró Parecía estar bastante serio Cuando vio a Adela, se quedó quieto Sus ojos estaban fijos en ella Y había una expresión en ellos que no podía leer Y eso le aterrorizaba. Ella inmediatamente se levantó y fue hacia él. «James, cariño, no me mires de esa manera. Me cortaron el pelo y lo vendí porque no podría haber vivido la Navidad sin darte un regalo. Volverá a crecer, ya lo sabes. Mi pelo crece terriblemente rápido». Pero James no respondió. «Di tan solo Feliz Navidad, James, y seamos felices». ¿No te puedes imaginar qué precioso regalo he comprado para ti en estos días? ¿Te has cortado el pelo? Sí, me lo he cortado y lo he vendido. ¿No te gusto de todos modos? Soy yo sin mi pelo. ¿No es así? James la miró con cara seria. No me malinterpretes de él. No creo que haya un corte de pelo o un afeitado o un champú. ...que puedo hacer que me gustes menos. Pero si desenvuelves este paquete... ...podrás entender por qué me he sorprendido tanto. Della rompió el envoltorio y cuando abrió la caja... ...dejó escapar un grito de alegría. ¡Oh, vaya! Pero su alegría duró poco porque el regalo... ...era un juego de peines grandes y pequeños... ...que Della había deseado durante mucho, mucho tiempo... Hermosos peines hechos con caparazones de tortuga y con joyas incrustadas Eran muy caros y su corazón los ansiaba y los anhelaba, pero sin la menor esperanza de poseerlos Y ahora eran suyos, pero las trenzas que deberían haber disfrutado los codiciados adornos habían desaparecido Ella abrazó a James con fuerza y miró hacia arriba con los ojos llorosos y una sonrisa Mi pelo crece muy rápido, James. Y entonces Della saltó como un gatito chamuscado y gritó. ¡Ah! Oh, oh, James, aún no has visto tu hermoso regalo. Y se lo colocó ansiosamente en la palma de su mano. No es una monada, James. Pateé toda la ciudad para encontrarlo. Ahora tendrás que mirar la hora cien veces al día. Dame tu reloj. Quiero ver cómo queda en él. En lugar de hacer aquello, James se dejó caer en el sofá. Se llevó las manos a la nuca y sonrió. Del, guardemos nuestros regalos de Navidad y dejémoslo para otro día. Son demasiado bonitos para usarlos ahora. Um, ¿Qué quieres decir? Eh, he vendido mi reloj para poder comprar tus peines El silencio se hizo en la habitación hasta que James volvió a hablar ¿Qué te parece si nos comemos las chuletas? Della corrió hacia él y le abrazó con fuerza James le devolvió el abrazo oh, Te quiero muchísimo, James Yo te quiero más Los magos, como sabéis, eran hombres sabios Hombres increíblemente sabios que trajeron regalos al niño Jesús Inventaron el arte de dar regalos de Navidad Siendo sabios, sus dones fueron sin duda también sabios Pero la historia de esta pareja que vivía en un apartamento en Londres Y que sacrificaron el uno por el otro los mayores tesoros de su casa Son los más sabios de todos Sin lugar a dudas, ellos son unos auténticos magos